Nueva discusión sobre la autenticidad de la Granada del Templo. Ersel Sanz, editor de la revista biblical Archa Erodi revieva a boda por la autenticidad de la famosa Granada del Templo, una pieza de marfil que había sido adquirida y expuesta en Museo de Israel y que en caso de ser auténtica podría tratarse de la única reliquia hallada perteneciente al Templo de Salomón.